Atenta a las señales de alerta Los hombres crolladores siempre han existido Pero lo, los mensajes de texto son su nueva alma El celular se ha convertido en una herramienta fácil Para los abusivos Dice Nundie Bancroft Aunque hola y qué haces Son frases abiertas y no abundantes Son preguntas rotundas y de sondeo Como dónde estás o oh, donde estas Son formas solapadas de control Para saber lo que estás haciendo Otra cosa que debes de tener en cuenta Es si él te envía varios textos Antes de que le puedas responder